どこどんどのかどんどんどどど La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Villa r e g i n a en Los Toldos, en el Valle de Calamuchita, en Junín, en Salto Encantado. Pero será la tarde, seguramente, señor Hernán, en Jujuy, el Crepúsculo en Esquel, y la mañana en Capilla del Monte y en Río Negro también. Allí también, sí, seguramente. A través de todos esos puntos y en Internet, por intermedio de la red satelital de Farco, de por supuesto frecuencia cero, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, allí donde quizás exista alguna otra. Civilización como la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. La idea de que la humanidad se convierta en una civilización extendida por el espacio. Fue originalmente expuesta por Olaf Stapleton en su obra El Hacedor de Estrellas, un éxito instantáneo que mereció la calificación del mismísimo Arthur C. Clarke como una de las mejores obras de ciencia ficción. En los años 30, La posibilidad de viajar a las estrellas no solo parecía ridícula, sino que realmente se presentaba como algo verdaderamente remoto. Que el hombre consiguiera aventurarse más allá de la altura de las nubes solo parecía estar en la imaginación de algunos escritores y otros precursores que poseían una convicción muy firme.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 es Mi amigo Gustavo o l a c i n i ¿sí? y por supuesto, todo ello es a través de la red satelital de Farco. Colaboran ahí Pepe Frutos y nuestro amigo Cristian Torres. Pues te pone caritas. Todo ello a través de Frecuencia Cero, por supuesto, que nos edita, e n p a q u e t a y nos regala por ahí. s í Un gran saludo a Omar Andrade de Radio Regina. Tenemos un problema con la pronunciación de Regina. No sé cómo se pronuncia, allá, se pronuncia. Es otro país ese. Se pronuncia distinto en Río Negro. Así que bueno, un gran abrazo desde aquí, conceptuosos. este... Halagos para nuestro operador, por ejemplo, ¿eh? para mucha gente de aquí de la radio. Y bueno, nos dice que nos escuchan con mucho cariño así que, y con interés también, por supuesto. ¿no? 98.5 FM Mate Amargo de los Toldos también nos retransmite. ¿eh? Un gran abrazo a Darío Isola y no olvidemos a. www.fmlaporteña.com con Hugo p e l e n g ahí también estamos saliendo. Mediante el satélite espacial Kepler, equipos de astrónomos de la Tierra han descubierto otros 4000 planetas orbitando otras estrellas de la Vía Láctea. Es a raíz de ello que cabe preguntarse si las civilizaciones descritas por Stapleton en El Hacedor de Estrellas y por varias generaciones posteriores de escritores de ciencia ficción bien podrían existir en realidad. Lo que parecía un circo fue tomando mayor relevancia en la opinión del común de la gente y hoy ya dejó de ser un simple show de carpa.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 En Santa Fe. En 2017, los científicos de la NASA identificaron no uno, sino siete planetas del tamaño de la Tierra en órbita alrededor de una estrella cercana a 39 años luz de nosotros. Como si eso se pudiera hacer así, como si tomarse el bondad e ir para a l l í ¿no? Pero bueno. De esos, de esos siete planetas, tres de ellos estaban bastante cerca de su estrella, con un alto porcentaje de posibilidades de contener agua líquida. Algo muy significativo si consideramos que el agua quizás sea un recurso por el cual muy pronto en nuestro planeta se tenga que pelear a sangre y fuego. the p e o p l e Saints a n d the s i n n e r s d o w n at t h e s t a r t i n n g i e Eso ocurrió hace unos quince millones m i l de años. Quince millones m i l de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. Nuestro afecto y cariño a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 99.9 Focus FM en Epuyen Chubut, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte Córdoba, 101.7 FM Mestiza en Junín, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones. Los astrónomos trabajan activamente para confirmar si otros planetas poseen. En atmósferas con vapor de agua. Algo trascendental dado que el agua es el disolvente universal capaz de servir como medio para combinar las sustancias químicas que componen la molécula de ADN. Si así fuera, los científicos podrían demostrar que las condiciones esenciales para la vida son comunes en el universo y que quizás muchos paisajes terrestres se replican, como por ejemplo, ahí donde vayan a llevar los ahorros, las islas Caimán. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang, big, big, big bang. viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big, big, big Bang, En algún lugar del universo se escucha el Big, big Bang. bang. Por asombroso que parezca, todo el montón de dinero que gana Hernán y ú n e s aquí trabajando en Big Bang como operador, lo lleva a las Islas c a y m a n ¿sí? Cada día que pasa estamos más cerca de poder descubrir el santo grial de la astronomía planetaria, o sea, precisamente un gemelo de la Tierra en el espacio exterior. La concurrencia de múltiples planetas, Probabilidades se potencian en la vastedad de mundos que parece existen por ahí. Hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big b a n g Ha resultado un trascendental descubrimiento la existencia de un planeta del tamaño de la Tierra, llamado Próxima Centauri B, orbitando a la estrella más cercana a nuestro Sol. Próxima Centauro está a tan solo 4.2 años luz de nosotros y es una de las primeras estrellas que podríamos explorar. Por tal razón es valorizada como una esmeralda. 《「君の声が」》 どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん Se pueden mencionar cada día más planetas como la última entrada en la enorme enciclopedia de planetas extrasolares, la cual se actualiza en forma permanente semana tras semana. Esta enorme colección incluye extraños y curiosos sistemas estelares que habrían ido más allá de los sueños de Stapleton. Algunos con cuatro o más estrellas que orbitan una alrededor de la otra, incluso mientras la banda sigue tocando. We sink deeper, we fade to black. We embrace s t The inner life is getting weaker, slipping. Eso ocurrió hace unos quince millones m i l de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang Bang. Muchos astrónomos creen que si podemos imaginar la formación de un planeta, por extravagante que nos ocurra que sea, esto es posible que ya se haya dado en algún lugar de la galaxia sin que implique. La violación de alguna ley de la física que actualmente conocemos. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo. Procura e s t a b l e c e r el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre r o c k e r o s A José Luis Castaño, Roberto Pulice, h Daniel Esperlungo, a Gustavo b o l a c i n i del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia. A Icarus Music por su aporte de música para el programa. Un gran saludo a Marcela Scorca, que siempre está allí, jefa de prensa de Icarus, por supuesto. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de dos célebres astronautas perdidos en el espacio. ¿Nunca volverán, dice usted? Bueno, Leo Montenegro y Edgardo Cielo. Son los autores de esa aventura espacial. Pero quien hace toda la tarea aquí es Hernán Yunes, que edita, produce y cobra el dinero, por supuesto. En la conducción, Jorge Ingeniero, s operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes Malagrino. Ah, pucha. a El único operador que tiene locutora propia, Dirección General Hernández. a Colaboran aquí del piso Lucas, que a veces viene, a veces no. Y Javier, que sí, inexorablemente a fin de mes. Aunque ahora está de viaje, ¿no? Por Europa, ¿sí? Desde allá nos cobra. Una realización en medios asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigban a frecuencia cero com ar o visitar simplemente nuestra página www.bigban.com. Iqbalradio.com.ar También estamos en Facebook, Twitter, f l e e t b o a r d Tumblr, que ya no existe más. También estamos ahí. Radios Net, Meliores Radios, t u n i n g Simple Radios, Radios.com. Y en iBox, que estamos caídos, pero bueno, ya volveremos seguramente. Todo eso que no le gusta a Matías Levin para nada. Pero bueno, esto es así. Será hasta la semana que viene. Chao.